No El séptimo, Mercedes Sosa y León Gieco, que lo sugiere Norma. Ella me dijo, no sé si poner León Gieco, que es su cantor, ¿no?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 Y si quiere dormirse aquí Algo puedo hacer Presaber cruzago la mar Es sabusire por felicidad yo canto Este dia que te quiero amor Naturalmente mi presente Busca flores herdeados Te doi que nada prohíba Yo te veo andar en libertad Como se da el clima de tu corazón Nadie quiere dormirse si aquí Algo puedo hacer Tras haber cruzado la mar Me seduciré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 Pequeñita, valiente, bonita, audaz, sobrevive en este ser. que su intrepido ya eh, eh, eh. que le puede pasar a esta melodía de canción sin rodillas sin miedo a la guía de mon De de a, a, a, a este amor bonito que de poco en poquito aquí canta el chiquito palo grande que ahora mi canción es la revolución corazón de soga que acude al abismo que corre Los riesgos veloz, sálvame y oh, oh, oh. con malas obesos o besos, oh, con te quiero que surce mil cueros para derrotar al frío que puede pasarle, que duda quitar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 de toque en poquito, a giganta chiquitos, para lo grande que ahora que le puede pasar, que le puede pasar, que le puede pasar, y saludamos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 Para la guerra nada Para el viento un ringlete al olvido un papel Para amarte una cama para la alma un café Para abrigarte una ruana y una vela a un trompo para la infancia una cuerda para saltar para la guerra nada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 revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario Seguiremos adelante como siempre aquí seguimos y con Fidel te decimos siempre comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. la otra oreja Buenas noches, mamá Mariana.